Jessica Maggio, buenas tardes, Jessica. Juan Pablo Bertolini te saluda desde Radio Carmes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué soy Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Jessica, la verdad es que con la batería bien cargada, sobre todo porque tenemos una plaqueta solar, los de Radio Carmes, que nos cargamos con estos días. Nos cargamos ah, con sí. el viento, sí, con la lluvia. Bien. Nos cargamos sí. con cualquier cosa. Sobre todo en, esta, en este marco, querida Jessica. Eh, y queríamos saber qué pasa con... Este, la pandemia, con la, con, la, con la cuarentena y con todo el tiempo que por ahí tenemos eh, disponible ahora en este marco. ¿Qué pasa, digo? Porque no podemos ir, sobre todo no podemos ir físicamente a la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel, Jessica. Sí, sí, mirá, te cuento. Bueno, esta... Esta pandemia, esta cuestión, eh, el tema del eh, aislamiento social preventivo y obligatorio nos lleva a cambiar nuestros servicios, a cambiar la colección, a cambiar los recursos que utilizamos en las bibliotecas día a día. Eh, te puedo asegurar que las bibliotecarias estamos trabajando un montón así en esta situación y eso porque lo que nos hace eh, esta situación es cambiar el enfoque, cambiar las estrategias de captación de usuarios para la biblioteca y bueno, en este momento... Eh, la biblioteca pasa de tener un sector virtual a ser una plataforma virtual, ¿no?, de acceso a la lectura. Entonces nos tenemos que focalizar más en el tema de las redes sociales como medios de comunicación para captar nuevos usuarios, para sumar eh, personas eh, a la biblioteca y eso. Así que la verdad que eh, en nuestro caso lo hemos aprovechado muy, pero muy bien. ¡Qué bueno! Eh, nuestra, sí, nuestra biblioteca, viste que hacemos la estimulación de la lectura eh, todo eh, eh, hace un año ya en la, eh, en la feria Feministas Trabajando, claro. una vez por mes. Entonces ahora lo que hicimos fue eh, crear este, eh, talleres de lectura creativa en la red Feministas Trabajando con las chicas, que es la red de WhatsApp que tenemos. Muy bien. Entonces se sumaron a ese taller las que querían y de ahí, de, esa, de, de, ese, eh, de, de la creación de esos materiales, se crearon dos revistas digitales. Así que está buenísimo y entonces bueno no hemos podido adaptar. Así nomás crearon dos revistas digitales. Sí, dos revistas digitales. Con, sí, sí, con sí. estas iniciativas, con feministas trabajando. Eh, y... De la red, sí, con las chicas de la red. Hicimos eh, talleres de, de escritura, de lectura y escritura creativa, y porque es una red de WhatsApp a donde se ofrecen productos y servicios y se consumen, ¿no? Entonces, claro, claro. de esa red, eh, las chicas que quisieron sumarse a esta iniciativa de la biblioteca se pudieron sumar, y bueno, y de, esa, de la creación de, de esos contenidos, ¿no es cierto?, que creamos de eh, ahí, creamos dos revistas digitales. Sí, la verdad que muy contentas y bueno, nos hemos podido adaptar bastante bien. Sí, Esto sí por un lado. Por otro lado, bueno, después de poder ver... Eh, eh, La, la convocatoria de siete sellos que hizo con respecto eh, a relatos en cuarentenas que hicieron un libro electrónico, eh, nos prendimos eh, en esa convocatoria para eh, sumarle a eso por la semana del libro eh, la estimulación de la lectura en el libro electrónico, ¿no? Entonces la convocatoria se llama El libro electrónico se abre paso en el día internacional del libro, que fue el 23 de abril, ¿no? Claro. Entonces toda esta semana hicimos una convocatoria eh, que bueno, le impulsamos de la biblioteca y la editorial, en donde la idea es que las personas puedan compartir un video con nosotros de la lectura de uno de los, eh, de los relatos del libro electrónico Relatos en Cuarentena. ¿No es cierto? Entonces, comparten con nosotras esa lectura, se filman con un celular y nos envían ese, ese relato. En caso de que quieran crear su propio relato en cuarentena, lo pueden crear y ese relato en cuarentena que crean va al segundo libro. ¿no? que se llama Relatos en Cuarentena, segunda parte, segundo libro electrónico de siete sellos. Esa convocatoria, la verdad que, eh, bueno, eh, ha tenido como mucho éxito por todos lados, Se han sumado personas, bueno, de Santa Rosa, de la provincia, de, de, o sea, gente de Macachín, gente de General Pico y también de distintos lugares del mundo. Bueno, no te dejo ni preguntar, Juan Pablo. No, no, pero está perfecto. Si yo todo. te iba a preguntar, te, justamente te iba a preguntar, Cecica, cómo les había ido con, con la convocatoria. Estos amigos de Siete Sellos, además, laburan muy a conciencia, son sacrificades. Mm. Así que me imagino, se habrán sumado cinco o seis personas. No, no, no, maravilloso. No, no. No. ¿Cuántas? No, ¿Cuántas? No, un montón, un montón. Yo en particular ya entregué más de 20 relatos para leer, más los que fueron creando, y bueno, se han sumado gente acá de la provincia, de Macachín, de General Pico, también de Capital, de Provincia de Buenos Aires, y también gente de distintas partes del mundo, o sea, una chica de Egipto, el Alcazar, que leyó un relato de cuarentena de eh, Flavia, uy, no me acuerdo el apellido, pero bueno, ella leyó un relato de cuarentena de una chica de acá, eh, de General Pico. Desde allá y mandó el video. Llama el Alcazar, desde Egipto. Mirá. También una encarna de España, también entregamos en Brasil y en Roma. En Roma también un chico y nos va a mandar su relato de cuarentena. Así que sí, se ha logrado este, Qué esta estimulación sí, una estimulación de la lectura del libro electrónico a nivel mundial, ¿no? Cosa que este, además realmente... es sumamente festejable Jessica, esto, la verdad es que muchas personas eh, se hicieron un charquito de lágrimas para quedarse jugando ahí con un baldecito y una palita y veo, vemos todos los días que por supuesto hay personas que están bien involucradas con la realidad y que se dedican directamente se pusieron de lleno a laburar este, para que esta pandemia fuera también la posibilidad de generar estos, estos contenidos, revistas digitales y además mucho, mucho compromiso y participación. Yo mientras hablabas vos, eh, sí. me tomé la libertad de compartir el negrito que produjo María Angélica Bona para la convocatoria sí. de Siete Sellos junto a la Biblioteca Popular y este, sí. también este, nada, te iba, te, te, te, estaba deseoso de que dijeras... ¿Cuántos, cuantes se habían sumado, pero se ve en la página de la biblioteca que es una cantidad. Este está muy bueno el laburo, la verdad. Jessica, qué qué qué, qué te pasó este al principio de la de la cuarentena, sobre todo. Esperabas que resultara en algo así? No, no. La verdad que eh, no, que bueno, que no, no pensamos, pero bueno, sí está la proyección del tema de las redes internacionales, ¿no es cierto? Este, eh, o sea, eso es lo que se viene de la biblioteca del siglo XXI, poder crecer en redes internacionales, hacer esa fusión, ¿no? esa, esa polinización de, de, de, de cabezas, ¿no es sé, cierto?, para ir sumando una nueva cultura que hace a esta época que se viene, ¿no? Porque buscar usuarios en diferentes partes del mundo, la lectura del libro electrónico, este tema de la pandemia nos puso en esa situación de tener que poner la cabeza, la creación y la proyección desde la biblioteca en esos lugares, ¿no? En ese claro. lugar. O sea, entonces, sea como sea, tuvimos que crear, ¿no es cierto?, este, desde ahí. O sea, entonces, eh, cambia todo. Cambió, eh, cambió la colección, porque ya no es que estamos eh, prestando libros de la biblioteca, sino que lo que estamos eh, haciendo es... De dando acceso, intentando incrementar nuestra biblioteca digital de libros de autores pampeanos, por eso también convocamos a los autores pampeanos para que nos manden su material en PDF, los libros que tienen para sumar a nuestra biblioteca Muy bueno. y a la vez también dando diferentes links de otras bibliotecas digitales de todo el país ¿no? entonces de esa forma es lo que hacemos es que se acreciente nuestro acervo bibliográfico para poder dar una temática más amplia a, nuestras, a nuestros usuarios ¿no? y para ampliar la temática, para ampliar este, nuestra colección. Después, bueno, cambian todo, los usuarios ahora son y usuarias, ¿no? Eh, se suman muchas personas de las redes, porque todas estas personas de distintas partes del mundo que están leyendo los relatos se suman como usuarios a la biblioteca, se suman a las redes sociales, y ahora van a estar atentos a las diferentes este, convocatorias que hagamos desde ahí. Eso claro. está buenísimo, entonces eh, creció... Todo eso, también los recursos, obviamente claro. que la gente eh, para acceder a todo eso tiene que tener accesibilidad y usabilidad de los recursos, entonces no estamos planteando una actividad difícil de hacer, la idea es leer y que se grabe con un celular, no es que estamos diciendo, eh, no estamos, sí, sí, sí. estamos eh, facilitando la usabilidad de los diferentes recursos de, de este... O sea que, eh, o sea, en este momento histórico, quieres un celular, una computadora, tal si vos cual, no tenés un celular y una computadora, o sea, no podés acceder a esta, a esta clase tampoco de actividades. Así que tiene una limitación, pero bueno, eh, entonces, eh, eh, esa es, eh, o sea, eso es lo que tenemos que, que a través de la justicia social poder llegar a cada vez más personas para, para poder... Eh, crear estas redes para poder enriquecernos entre todos. ¿no? La, verdad, la verdad es que de todas maneras, este, Jessica, sale algo sumamente positivo, lo estuviste eh, detallando este, pormenorizadamente y te digo la verdad es que eh, supongo que como en otros sectores, en otros campos, este, se ha visto una participación y una productividad Genial, genial, es muy festejable lo de la biblioteca, además Jessica sabemos que sos la que se la pone al hombro todos los días. Sí, hablar. ha sido una de las experiencias destacadas de Conabip en la página, así que estamos muy orgullosos de la experiencia que estamos teniendo. Y bueno, y una entrevista también de Aura, nos, eh, me hicieron ayer, que es la Asociación de Bibliotecarios Graduados, que es una de eh, la asociación más prestigiosa de la Argentina, que comunicándome con diferentes amigas que son Este, licenciadas, me dicen no, no le hacen una entrevista a nada y no sé cómo hiciste para captar su atención, así que buenísimo, nuestra <risas> biblioteca acá en Santa Rosa La Pampa es ejemplo por el trabajo que está haciendo eh, con respecto, bueno, cómo nos adaptamos a esta cuarentena, ¿no? cómo buenísimo. nos fuimos adaptando y bueno, y fuimos eh, cambiando todos los servicios, los recursos las estrategias, ¿no es cierto? Eh, de captación de usuarios, todo lo fuimos adaptando a, a en este momento a lo que estamos haciendo así que bueno felices muy contentos y, y bueno y esto de, de, de la interacción con gente de otra parte del mundo realmente es muy enriquecedora eh, muy linda y está bueno que nos sintamos nos podamos sentir acompañados, no que no estamos soles y bueno y está bueno eh, eso no exactamente, Poder sentirse, exactamente aunque no estemos eh, eh, con una presencia física, pero sí con una presencia virtual y nos podemos contener, ¿no? Y a todos primero le preguntaba, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo estás ya? ¿Cómo, ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo lo vivís, ¿Cómo estás claro, en tu país? claro. ¿Cómo lo vivís? No? Mirá vos cómo, ¿Cómo, cómo eh, de, una, de una forma u otra estamos hablando de cosas positivas que pasan a través de las redes sociales muchas veces y que se generaron en este tubo de ensayo gigantesco en el que nos metió el COVID-19. Jessica, la verdad sí. es que es. Te reitero, sumamente festejable y va de parte de la siesta que nos fue y de Radio Kermés una felicitación por este laburo que estás haciendo rea conciencia y por el hecho de que se conozca también y que te lo reconozcan desde la CONAVIP, desde la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, es sumamente enaltecedor también. Jessica, sí. te invito a que sigas en contacto con este programita de Radio Carmes y que si, se nos acaba, este, de, de, si te acabas de acordar de algo que no, hayamos mencionado, que no hayas mencionado y querés aprovechar, lo hagas ahora. Ya te agradecemos esta participación tuya y espero que, que vas a seguir laburando así, Jessica. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. No, nada más que que a través de esto, de que otras personas leyeron los relatos de, estas de, de, de los, los escritores, eh, de, eh, de, esta gente que, de la gente que escribe, ¿no es cierto?, eh, se logró la estimulación para que puedan eh, editar sus libros. La verdad que muchas de las personas que, que escribieron eh, relatos ahora decidieron eh, editar un libro, dedicarse a la escritura, y eso está buenísimo porque estamos creando también nuevos escritores que se van a empezar a dedicar a eso, porque es una estimulación afectiva muy linda que otra persona elija tu relato, lo quiera leer y le parezca que está bueno, y, y bueno, y más desde otro lugar del mundo, y está buenísimo. Entonces eso nos hace a que, a que la gente se estimule con el sistema de la, de la escritura, de la lectura, también estimulamos la lectura en libro electrónico, que es lo que se viene, ¿no? que no va a sustituir al libro en papel, no es lo que se pide, pero sí este, la idea es que se sume claro. ¿no? como, otra, como este, otro formato, ¿no? Cierto, otro soporte, que es el soporte digital, y bueno, y en eso estamos, que es lo que se viene eh, hacia el futuro y para poder eh, realizar eso, ¿no? eh, actividades, y, y o sea, que, te, que estemos todos conectados eh, como para poder enriquecernos. Muy bien, y, y si sale de los libros, seguramente va a ser enriquecedor, Jessica. Muchísimas gracias por ahora, eh, y que tengas Dale. buen resto de la jornada. Dale, muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, y gracias por la buena onda a ustedes, porque no hicimos galletillas, no hicimos nada, eh, pero bueno, pero porque lo tomamos como una actividad de la biblioteca, y así que bueno, gracias a ustedes por siempre estar atentos y... Y ahí captando las cosas que vamos haciendo bueno. para, para poder visibilizarlas. Te mando un abrazo gigante y abrazo a Pavo allá. Y bueno, ya nos vamos a juntar y nos vamos a dar abrazos y vamos a estar todos juntos. Exactamente, exactamente. <risa> un abrazo, Jessica. Un abrazo, che, chao. Hasta Pavo. luego. Chau. Jessica Magio es...